La soy Rafa Kass, guitarrista de Fede Ratas Quien ama la música, ama la vida Sí amigos, ese era Rafa Kass si nosotros estuvimos con Fede Ratas En el concierto que dieron en el embarcadero Me refiero a la sala embarcadero Porque tocar en un embarcadero de verdad sería algo raro, ¿no? Bueno, vamos colocamos Mientras suena Miseria frente a Miseria De los clubes de Ratas Aquí en Agas el Rock con juan Juanfran y Suro Cada vez más rendidos Cada vez más arrodillados Vuelva a machacar La rueda de la, la, la, la, la selva Más salvaje Devoradora de todo lo rentable No queda persona Un solo lugar Que no supra sus Consecuencias desde Japón, desde Japón, Corea O Indonesia Desde Sudán, Marruecos o Etiopía Desde El Salvador Brasil, México Hasta los Estados fins demà! lotar Al pobre bé más pobreta, Bendita ni tan sa estás muy atentos porque el programa de hoy viene cargado Estuvimos con Fede Ratas dándoles la brasa con nuestras preguntas y os traemos la entrevista También os traemos hoy una nueva sección que tiene el fin de hacer reflexionar a los cabezas cuadradas del rock y el metal Para que abran sus mentes a nuevas experiencias Pero vamos a lo que vamos y ahora mismo tocan las noticias con Don't Say Motherfucker Motherfucker de Turbo Negro Se sabe que metálica están que no cagan con el proceso de grabación de su nuevo disco. Que no cagan literalmente, porque a parecer tienen la friolera de 700 riffs de guitarra preparados para las nuevas canciones. Habrá que ver qué tal sale la cosa. De momento les toca meterse en su estudio en San Francisco a pelearse, como siempre, y cuando el disco esté listo los fans se dividirán y recuperarán la fe, como siempre. Y ahora tenemos que felicitar a Rose Runner Records porque cumplen 30 añitos y lo van a celebrar reeditando algunos de sus mejores discos. Algunas de estas reediciones son verdaderas joyas, como es el caso de Slash de Slash, el Volumen 3 Subliminal Versus de Sleepknot o el Devil You Know de Heaven Angel. Pero no creo que fuera necesario reeditar Blackerith de Machine Head o All Hope Is God de Sleepknot o Sonic Boom de Kiss. Lo digo porque estos discos se salieron al mercado hace nada y no es necesario hacer una reedición, digo yo. Y para cerrar la tanda de noticias, una noticia nefasta que hemos conocido hace tan solo unos minutos. El pasado día 4 de abril falleció el músico norte norteamericano Scott Columbus. Seguro que le conocéis por su trabajo en Metallica, sobre todo en el brutal Kings of Metal. La noticia la ha dado a su novia, pero no ha dado más detalles. Y los medios no hemos querido pronunciarnos hasta haber comprobado que no se trata de una típica broma macabra que recorre Internet. Desde aquí saludaremos a este hermano caído. Descansa en paz. Y esto que suena es... ¡Comas You Harden, Irvana! así estad atentos porque lo que vais a escuchar es la entrevista que le hicimos a Fede Ratas. ¡Disfrutadla! hoy con uno de los grupos más combativos del panorama nacional, Fede Rata, antes de su concierto en la capital pacense, en la sala embarcadero, y nosotros estamos listos para torturarlos con nuestras preguntas. ¿Estarán ellos preparados? Buenas noches y ante todo enhorabuena por haber dado luz a este nuevo disco, de titulado Aberraciones. ¿Cómo ha sido el proceso de grabación? ¿Ha sido duro o seguir disfrutando como chavales que regalaban su primera maqueta con medios casionológicos? Tú, tú mismo. Bueno, no, de duro, bueno lo único aguantarle a él, como siempre, ¿no? que es una cosa terrorífica, yo no, no lo soporto, lo sabe todo el mundo, es una cuestión así. Y grabar, divertido, como siempre, la verdad. Este, en este caso, más loco que las últimas cuatro veces que yo grabé con Fede Ratas, fue todo un poco más allá vamos, allá nos matamos, pero divertido, como siempre. Además, muy contentos con el trabajo de Dani Sevillano. Pues yo como estuve poco en el estudio, <risa> nada, fue, un, fue, un, fue un trabajo bastante con bastante poco tiempo y tampoco tuve mucho tiempo para, para grabar y todo el rollo, entonces fue mucho más eh, mezcla, tuvimos un mes nada más, un poco justico. pero bueno, yo tampoco, como es el primer disco que he grabado con Fede Rata, tampoco te puedo decir mucho en comparación, pero bueno, rápido se puede decir. Pienso que sí, que un mes, bueno, si le dices a grupos por ahí que un mes es poco tiempo, pues te dirán, la madre que os parió, ¿eh, cabrones ahí, estuvisteis un mes entero tomando la vara ahí y tal. Hombre, Yo si el... Ya bueno, la producción entera y eso fue un mes, ¿no? Pero bueno, el anterior, por ejemplo, fueron dos meses, estuvimos dos meses haciéndolo y bueno, este se hizo un poco más rápido. Lo que sí es verdad es que, joder, desde el principio, pues, si sí eres capaz de grabar más rápido y con las, o sea, teniendo las ideas... ...sabiendo trabajar más rápido, digamos, ¿no? O sea, que no es que sea más esfuerzo... ...sino es menos esfuerzo que los primeros discos... ...más fácil, más fácil. Y bueno, contadnos algo sobre el nuevo disco... ...para que la gente le entre el gusanillo... ...y se gaste un poco el sueldo el sueldo en él... ...porque por lo que he oído... Eh, ...que todavía no he tenido oportunidad de escuchar el disco... ...por lo me han contado compañeros que ya lo, ya lo han escuchado... Eh, ...es un disco de, de versiones de grupos... ...como de Clash y Toy Dolls, ¿no? ...y demás grupos míticos de, del punk... ¿Cómo, ...¿cómo se os ocurrió la idea? ¿No, no habéis incluido ningún tema propio?... La idea se le ocurrió aquí este mangante, como de costumbre, ¿no? Aquí al, al Mino. Y en principio tenía la idea, el cabronazo de él, de hacer una especie de homenaje a grupos asturianos. Entonces la cosa empezó por ahí a, a gestarse. Y se le ocurrió, entre otras gracias, meter un tema de mi primer grupo del año a 33, que sí, es de lo poco propio que debe haber más o menos por ahí por por el disco. Por llamarlo propio, por decir algo, me, me ha tocado a mí, qué bien, ¿no? Pero, y el resto, pues eso, son versiones así del punk más o menos o sea, entre el asturiano y el británico y el americano. Vamos dando vueltas. Eh, de lo más notable igual pues la versión de eso los idols que tiene una historieta aparte muy bonita, Porque estuvimos a punto de no grabarla, pero al final salió para adelante la cosa. Y después pues no sé, tal vez los títulos de grupo era tratamientos dentícalas, yo fui punky, tío, ya no, pero Eso pues eso es un poco lo que dijo Rafa, temas de temas de grupos extranjeros, el el origen era temas asturial, era de temas de grupos asturianos que no habían editado nunca, ¿no? Y al final solamente pues quedó el tema de Cañilga, el padre nuestro. O sea que fue testimonial la idea originaria, vamos. Y bueno, hablando también un poquito de lo que son vuestras influencias a la hora de componer y tal. ¿La música escucháis cuando no estáis haciendo el gamba por ahí? Bueno, hay todo un poco... Pero bueno, por un lado... Bueno, el punk rock de toda la vida yo creo, pero luego también hay gente como cantautores latinoamericanos y bueno, son unas mezclas un poco extrañas, ¿no? Y luego yo qué sé, pues influencias ya... Real... Influencias igual las tenías más de chaval, ahora pues ya es un camino que crees que es el tuyo propio, en ¿no? Una manera de hacer a tu manera, ¿no? Y creo que es un poco el señor identidad, que, que yo creo que nos distingue un poco de otras bandas, ¿no? Que puedan hacer algo parecido, podríamos compararnos, yo qué sé, pues con Reincidentes o Boicot o gente así, pero creo que también tenemos un punto de, de diferencia, ¿no? En el que, bueno, pues... Lo bueno creo que de un grupo es que pues te pongan un pongan su música y a los 10 15 15 segundos te digan es este grupo, ¿no? Y creo que sí si son a lo largo del tiempo lo conseguimos. Ahora, ¿no? yo escuchar escucho de todo, ¿eh? No tengo problema de ningún tipo. O sea, puedo escuchar un heavy metal a saco, como punk rock de este calimochoero de aquí del colega o cualquier rabazofia por el estilo. No tengo música clásica que me molene de tres, cualquier estupidez. Y después pues ese es un poquitín que dice él directamente De que si sí es cierto que por lo menos buscamos En la manera de, de hacer las cosas Pues algo que, que sea propio realmente, ¿no? Y creo que después de la carrera de discográfica Ya hace de rata Si ya no tenemos un pequeño sello de identidad Más lo llevaríamos Lo dejáis difícil Porque lo no, dicen todo ya pues No me echa a, a tu mamá y a tu papá No, yo creo que bueno Influencias todas Como quien dice, ¿no? Yo por ejemplo estoy, si me pongo a escuchar un disco en casa, pues no sé, me pongo un día uno y otro otro, o sea, puedo escuchar rock, como blues, como pop, como lo que sea. Pero sí que he tenido una espina clavada un poco en meter caña y eso. Pero bueno, influencias para este grupo es un poco de definir, porque claro, cada palo viene cada rollo en un sitio diferente, entonces tampoco puedes definir un estilo como algo solo de, ¿entiendes? Eh, cambiando un poquito de tezio, ¿es cada día más difícil componer canciones por pues de generación anteriores ya han luchado por nosotros, por la juventud en general? ¿O hay quien sigue dando razones para cabrearnos y manifestar nuestra indignación? Es que siempre es eso, siempre hay razones, ¿no? Siempre hay motivos y, parece, bueno, por un lado sí parece que las cosas siempre son iguales, ¿no? Pero también dan la vuelta de tuerca y siempre hay un punto, una manera diferente de abarcarlas, ¿no? Ahí por otro lado pues eh, temas, ¿no? Como que te puedan decir, "Bueno, es que este eso, este tema ya se habló, ya se cantó, ya lo cantaron hace 20 años o tal." Bueno, sí, si, sí, si, sí, si, sí, si, sí si se puede seguir cantando sobre esos temas es porque siguen asistiendo, ¿no? Esos, esos problemas. Bueno, por ejemplo, la canción de Aidia la Fuente, mira, por destacar un tema un tema de los del disco de Alaberraciones de es un de un grupo asturiano, Nouvero, que es un tema que tenía 30 años y que igual conocía, pues eso, pues conocían más mis padres eh, o los padres de ellos, ¿no? De lo, bueno, o Rafa. <risa> Jo ja vaig Entonces bueno, que de, de otra generación, ¿no? Que, que bueno pero tenía una idea. <risa> tenía una, una conexión ideológica, ¿no? En generacional, ¿no? Entonces, pues eso, pues sí, de lo que habla, ir a la fuente, que habla de es una pues una niña que fusilan bueno, que matan los falangistas en la Guerra Civil, y eso pues bueno, pues hay hay un que sigue habiendo un compromiso de la gente que somos igual un poco menos mayores y por seguir con eso, ¿no? Entonces, siempre siempre hay una unión, siempre siempre tiene validez, ¿no? La lucha Y bueno, a ver, canciones como Querida Clara, para mí, me parece que han marcado un antes y un después en el panorama musical nacional. Como como por ejemplo otros grupos, pueden ser El Perro Verde de Marea, Decidir Extremo Duro o Esta es una noche de rock and roll de, de barricada. Que todo el mundo escucha las primeras notas y ya sabe qué canciones. ¿Cómo, ¿Cómo se consigue esto? Hostia. Hombre, y un halago que lo compares con toda esa gente, ¿no? Pero, uff, ¿cómo salió esa canción? No sé cómo salió. Yo sí me acuerdo cómo salió, sí, pero... Que sale esa, yo no sé cuándo va a salir otra, sí, yo qué sé, ¿no? Que es eso. Juntar varios ingredientes, ¿no? Es complicado, yo qué sé. Incluso en su momento se pensó en no grabarla, en no grabarla porque era una canción tan rara, tan diferente a lo que era C de Ratas que, que se dudó en el estudio. Bueno, ¿la meteremos o no la meteremos? ¿Cómo se va a tomar el público de C de Ratas, no? Y a partir de ahí lo tuvimos muy claro porque en ese momento decidimos, dijimos, bueno, nos gusta a nosotros... Sí, nos gusta la canción. Bueno, pues para al que no le guste, que se joda y que, mira, la ponemos la última y que la pasen. Y pues a partir de ahí, pues mira lo que significa hoy en día, que era claro, ¿no?, para el grupo. Y, y en ese momento, pues ya dijimos sin complejos, lo que nos mole, pues para ¿no? ¿Y que queremos hacer una portada con una oveja rosa? Pues la hacemos. Y bueno, cuando hablamos de, de vuestro estilo, vuestro sonido, refiriéndonos al, al estilo musical, ¿creéis que cada grupo tiene un estilo y pertenece a un género definido o preferís huir de etiquetas y consideraros músicos y punto? Bueno, ahí hay mucho que discutir, claramente no hay... Yo creo que la mayor parte de la gente realmente pertenece al, a, a, al mismo rebaño, es decir, hay yo distingo muy poco, sobre todo la verdad, en, en música española distingo muy poco lo de un grupo a otro. Normalmente lo encuentro todo bastante mmm, mediatizado, digamos que se va por un camino, ¿no? El punk tiene una una definición que en, yo creo que en nuestro caso se escapa un poco más porque a veces hacemos escapaditas hacia el pop y entonces la historieta es, es un poco más variada, no digamos que tiene es un poco más melódico o, o una historia por el estilo, sin embargo sí es cierto que yo por lo menos que tal vez sea el menos punky del grupo, no pues sí es verdad que cuando voy a festivales normalmente a veces escucho grupos y me parecen súper similares ¿no? entonces decir, como que esto va de este palo y tal, y me pasa lo mismo con la escena del metal español, que parece que también no varía absolutamente nada, llevando un palo, etcétera y lo que ahí, como me pasa igual con la escena del pop española que También es una... Eh, no, vale sí, eh, Lo que yo iba a decir Era eso Es que no solamente hay eso Pues lo que estamos hablando Ahora mismo hay tres palabras no Para definir el estilo De 50.000 grupos no Que es la palabra punk La palabra rock Que todavía es mucho más abierta Que el punk Y la palabra pop Son solamente tres etiquetas ¿no? Y hay miles de grupos Como... Están, creo que están demasiado Hay demasiado pocas etiquetas Vamos ¿no? y, y bueno, hablando también De las colaboraciones si, ha, si las ha habido en este disco Porque en anteriores Habéis tenido colaboraciones, ¿no? Bueno, Santi Novoa colaboró en, en el último tema, en Aida, la fuente, precisamente, que metió un teclado en el, es el, el actual teclista de World Cry, entre otros proyectos. ahora bueno, y Poli Julio, pues eh, los anteriores, guitarra y bajista del grupo, bajista. guitarra, bajista y, batera, bajista, bajista y batería, que bueno, no es que fue una colaboración, lo que pasa es que es un tema que rescatamos de hace un par de años y que ellos habían grabado, ¿no? Entonces está, ¿cómo se llama? Ah, el tema de el Mantero, el Mantero. Bueno, el, el, el tema de ¿eh? ah, Disebra y tal. Entonces, bueno, pues ahí están tal, yo creo que nadie más, ¿no? Pues eh sí, los, los colegas de Rebeldía, que es bueno, que de hecho se, en, se hicieron una letra de del único tema que se puede decir entre comillas que es inédito en el disco, ¿no? El Sistema de Bienestar. Mmm, nosotros pusimos la música y ellos pusieron la letra y bueno, pues también la cantaron, está cantado a medios y eso, también es la otra de las colaboraciones. Y vosotros como grupo sois un grupo de, de, que vive del directo, que puede permitirse vivir de vender discos o son otros currantes más. Currantes. Bueno, ya sabes que que es de lo que vivo, o sea, la no más común. Diríamos que sí, pero no solamente no con ratas, claro, no solamente con ratas. Con ratas evidentemente no se venden los discos, no se vive de los discos ni tampoco se vive de los directos, ¿no? Y bueno, como veis también un poquito el panorama musical, esta especie de, de monopolio que se tiene montado las discográficas y que no no se arrican con grupos nuevos, pues sinceramente no se escuchan grupos nuevos en compañías grandes de hace muchísimo tiempo. Porque ya no existe más que una compañía grande, o sea, tú englobas ahora mismo el concepto discográfico en una sola cosa y te encuentras con que es una sola cosa. Entonces, ¿qué pasa? Sobre todo esto ha pasado siempre durante la historia de la música, en tiempos de crisis, eh, las grandes discográficas no arriesgan nada. Van a lo de siempre porque saben que es lo único que van a poder vender. Están equivocados, siempre lo estuvieron pero pero lo cierto es que se, se, se van a ese tipo de conceptos. No arriesgo nada y por lo tanto muevo lo de siempre, que es lo que tengo media seguridad de que se vaya a vender. Esto ha pasado desde, desde desde el primer ostión que nos dio una crisis petrolera en el año 73, que fue directamente los vinilos cayeron en picado de tamaño de, de toda la película y de repente las discográficas cerraron el grifo a todo tipo de experimentos. Los 60 eran muy locos, o se agravaba todo el mundo. Venía cualquier tío con dos porros de más y cuatro triples encima y decía ¡Hostia, cómo me gusta este pavo! Y voy a grabarlo y tal. Y lo grababa y había auténtica mierda y había auténticas cosas que, que realmente eran brillantes precisamente por tal entonces el negocio discográfico realmente con perdón también funcionaba porque había variedad y de repente arriesgaban y, de, y a lo mejor pues sí te encontrabas con cuatro discos de mierda y uno que era el disco del siglo Ahora, al no arriesgar nada, ¿qué tenemos? Lo de siempre. Es repetición tras repetición de lo mismo y evolución muy poquita. Supongo que por eso, en cierto modo, es bueno que, que, que todo el todo el negocio, que además es una palabra asquerosa para definirlo, de la música, se caiga en pedazos. Se rehaga desde cero. Es jodido porque nos va a tocar pasar una época muy chunga y solamente sobrevivirán aquellos que lo puedan demostrar encima de un escenario. O sea, que realmente vaya vayan fatal y va, va a ser una época de, de, de, de apretarse mucho el cinturón y de, y de pasar las putas y de reeducar a la gente decir o sea las cosas como son si no se venden discos eh, y nosotros eh, no podemos vivir de los derechos de autor o lo que sea y tal tenemos que vivir de algo se puede vivir en el directo sí pero complete la entrada cabroncete ¿eh? o sea ven de vez en cuando a, a, a realmente a apoyar ese grupo Porque realmente lo que pasa es que también el fenómeno fan que también va muy unido al rollo discográfico ha desaparecido o sea, digamos que como, como un rollo masivo, por lo menos, ¿no? Entonces, es fastidiado llegar a vivir de la música. Yo, para hacerlo, tengo que hacerse de 700.000 cosas. Soy profesor de guitarra en un taller en Oviedo y trabajo con grupos 300.500.000. que siempre tengo aquí a mi primo para... Soy su bueno. puta preferida. Exactamente. Eh, no, yo no lo hubiera hecho... <risa> y, bueno, siguiendo con esto, ¿qué, ¿qué opináis de la gestión que hace la SGAE del dinero recaudado por derechos de autor... <risa> y eh, mira cómo huye <risa> Y bueno <risa> No, y, y qué opináis de esto y también Y de este canon digital que presupone que todos vamos a robar directamente Que nos ponen a todos de ladrones directamente Se llama cargarse la presunción de inocencia Directamente, o sea, es, un, es ilegal Yo no entiendo todavía por qué un abogado con, con dos cojones y la ley en la mano No ha metido directamente a las GAE En 357.000 pleitos uno detrás de otro Porque en efecto lo que haces es, Al estar pagando eh, canon por un CD eh, Canon por un disco duro Canon por tu móvil Están directamente diciendo, joder, os voy a robar, y a lo mejor no es así. En muchos casos, pues posiblemente sea así. Entonces, bueno, pues eh, es un poco, realmente, yo lo considero bastante ilegal en sí, ¿no? Y, y lo que no entiendo es como todavía no les han metido bien para adelante, ¿no? Es que realmente lo que se merecen, con todas las la leyes. Oh, vale, y bueno, al principio no iba a haber preguntas sobre política, esto iba a ser solo solo música, pero al final más ha sido inevitable hacer un par de preguntitas con un toque político, ideológico, como queráis verlo. Así que allá van. En Alemania, tras la tragedia y el horror de la Segunda Guerra Mundial, se prohibió hacer eh, apología del nacionalsocialismo. Porque en España, que nos hemos comido 40 años de dictadura, no se hace algo parecido, y seguimos permitiendo que la falange española se siga presentando a las elecciones. Porque es un país de fachas, macho, o sea, no hay más. No, no, es un país de fachas. Este es un país de fascistas, toda la vida. Les va muy bien a la derechona. Sí, porque todavía siguen teniendo el poder, porque ellos fueron los que ganaron la guerra civil, y ya está, y hemos heredado todo eso, y, y ya está, a punto. Y seguimos teniendo pues, pues, todo lo que se reclama la memoria histórica, seguimos teniendo a nuestros abuelos en las cunetas, y no pasa nada, es a dónde están, y no pasa nada, pues, no sé, mientras que no se intente cicatrizar la herida, pues ahí seguirá abierta, lo que pasa es que el poder lo tienen ellos, aunque esté más caro de PSOE o lo que quieras, ¿no? El PP es lo que es, el PP ya se ve que es la extrema derecha Directamente, y bueno, la farangia Ni deja, ni ¿qué, te, qué vamos a decir Y bueno, siguiendo con esto también que has dicho De las fosas comunes, la otra la otra pregunta También un poquito por ahí, puede que Baltasar Garzón no sea el mejor juez de España Pero ¿no crees que algo huele mal en este país Cuando se le juzga por investigar crímenes de la dictadura franquista? Bueno, es que es, es, forma parte de eso Que remover lo que es remover la mierda Pues, pues no, la, la mierda, bueno El pasado, pues no se quiere remover, ¿no? Pero claro, sino lo que te decía antes Si, si no se intenta cicatrizar Pues yo creo que seguirá ahí, sigue habiendo ahí ese rescozor y, y joder, que han pasado ya, ya han pasado sus años, ¿no? Que bueno, que 30 años, pues se podía haber hecho, avanzado mucho más, ¿no? Y a ver, a ver lo que, a ver lo que depara el futuro, pero vamos. No sé, pasamos una guerra civil que directamente destrozó un país y, y, y rompió 35 generaciones, ¿eh? Lo dicho. A mí, por ejemplo, estar aquí en Badajoz y de repente pasar por delante de la Plaza de Toros todavía me da hasta, hasta miedo, o sea, directamente de la, de la que se armó ahí dentro de una entidad, ¿no? Y los que ganaron tomaron represalia, supongo que si hubiera ganado también el, el bando que realmente tenía que haber ganado, pues eh, tal vez hubiera pasado lo mismo, pero eso es directamente porque esto es un país de animales, o sea, no hay más cojones. O sea, nos encanta machacar al, al vecino, al hermano, la mayor parte de la rencilla se produjeron en la, en la guerra civil y a lo mejor, por ejemplo, las truyas fue por denunciar a un vecino para coger sus tierras, ni más ni menos, o sea, o una vaca. O sea, lo que, por, por miserias por el estilo y ala, venga, al paredón a chupar plomo colega, que es lo que te toca entonces, bueno, pues uh, afortunadamente yo creo que estamos in, intentando salir de eso de alguna, de alguna manera no, lo, no creo que lo logremos del todo por lo que te he dicho ¿no? que yo directamente sí que creo que ese es un país de fachas, es decir, la gente no tiene los cojones de ver las cosas como son o de, y tampoco tenemos una izquierda hablando en plata que plan, que plantee una alternativa medianamente válida Yo últimamente, lo último que, que, que estoy haciendo prácticamente todo el día es recuperar eh, entrevistas y pensamientos de Anguita, que me parece que es la única persona que tiene media cabeza en este país para ver la, el, el problema económico y cómo salir de él. Por lo menos tener un planteamiento humano y correcto. Y aparte que de ser de los pocos políticos que realmente pues ha tenido la decencia pues de, de, de renunciar a un sueldo vitalicio, por decirte algo, ¿no? que es bastante notorio en este país y vivir de su jubilación de maestro. Dos cojones, padre señor Y bueno, ahora que ya hemos hecho las preguntas serias Vamos con una más de, de ir de tranquis Rafa es muy mayor, sí A ver, eh, ¿cuál fue el primer disco que compraste Y el primer concierto al que fuisteis? ¿Es lo que lo quiere saber? No, yo lo estoy pensando el primero eso no lo voy a decir Ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto El barrio conflictivo de Barricada Yo creo que fue lo primero decente que compré Tacatá, tacatá, tacatá, venga Y el primer concierto, no, no, no, no, no, no, no. No o sea, nada, es nada. que nada, el primer concierto, yo creo que ni me acuerdo Yo que tengo menos vergüenza Para el pasado lo puedo, lo puedo confesar tranquilamente Yo me compré, me parece que el primer disco que compré Fue el Daya Thing I'm Sexy De Roth Stewart en el año 79 como Con mi paga, como single y tal Y el primer concierto al que vi al, O sea, al que fui directamente Fue un concierto de unos colegas, de, de, de Néctar Que era un grupo de allí, de, de tal, que solo hacían versiones de los Beatles Y las clavaban que te cagabas Y sí, no, yo de ese me acuerdo, por ejemplo, y el primero así de un evento tocho, yo creo que igual el primero que sí, así que me, que me gustó, bueno, Ilegales, por supuesto, Leño también los vi directo, y el primero de los internacionales que a me marcó fue Rory Gallagher, y los Kings, que también me fueron un puntazo. Los primeros discos que pirateé también, que pirateaba de aquella, eran las cintas de Ilegales, que ponías un case enfrente al otro, y grababas la cinta de uno a otro, tío, CDs de cintas de Ilegales y... Sí. ¿Algún disco de U2 también me acuerdo? El... ¿Cuál era? El... Unfor ¿Unforgetable Fire? Bueno, cosillas raras. Yo, eh, si te digo la verdad, no me acuerdo bien. Y también tengo errores en el pasado. Pero si no recuerdo mal, creo, creo que un recopilatorio de los Beatles fue lo primero que pille, sí. Y conciertos, sí que te puedo decir que ni idea. Eso sí, la, los de la calle, ¿sabes? Conciertos para la calle, esto que ves ahí y tal. Sí que creo que fue lo primero que vi. Pero así de coger, pagar una entrada por ver algún concierto de tal, sí que he ido a unos cuantos, pero no te sabría decir cuál. Ni... Bueno, yo sinceramente, mi primer cinta era fuera de Parchish. Como, como vi que no era lo mío, después de unos años compré uno de, de Motorhead, el Osas Arbatrón. Fue, fue, fue un cambio y luego el máster de Metallica. Eh, primer concierto que fui a ver de un grupo de un primo mío que se, llamaba, se llamaban Laging nunca podemos de, de nalón, en un bar allí donde el vino valía 25 pesetas, se me hace sí, ah, Creo que creo que es así. Ante nada, no, no has querido hablar, pero esta pregunta la tengo que hacer, o te avergüenza alguno de los discos que tienes no, en ah, de Ah, te estaba pensando fedratas. Ah, A <risa> mí uno me dio, de los que tenga, hostia. No, hombre, vergüenza no. Deber vergüenza con pesada. Tío, tío? No, que me da vergüenza no, no, porque da igual, incluso sea lo que fuera, lo que fuera, pues era la época que fuera. No, no, para nada, tío. Estoy pensando cuál tal, cuál pudiera Yo no recuerdo tener un single de Mecano, tío, no pasa nada, ¿eh? Jo, no me acuerdo, no sé. No, no, no, yo no tengo nada de que avergonzarme, yo te digo, yo es que para esto no, no... No hay tutía Tengo cantidad de mierda Absoluta en casa Que compré cuando era joven Y vamos Sin, sin cortarme ni un duro Siguiente pregunta y qué, ¿Qué canción utilizaríais O habéis utilizado Para ligar o había gacho una noche? Eh, la de Carly De Juruvera O de, de Sí, era Juru, ¿no? Que no resultó Pero bueno, bueno. no, no yo, yo, la... yo la verdad Es que nunca he utilizado Ese truco Pero ¿eh? Yo, aparte que yo ligando soy bueno, como malo, malo, malo, malo Así que preguntémosle al experto de la casa Por favor, eh, disculpa ¿Podría usted contestarnos la siguiente pregunta? ¿Cuál es la canción que normalmente utilizas para ligar? Eh? ¿La que se cree a las chicas para ponerte melosa en casa? No, en casa no, en casa no hace falta ya cuando Si estás en casa ya está todo hecho y, y ahora para el extremo contrario Una canción que dedicarías a, a una persona con que os cae fatal O por ejemplo a un jefe ¡Hombre! Cualquier tema del repertorio de C cabrón, por ejemplo. Claro, sí, ¿cómo se un llama corte ahí? de mangas, un corte de mangas. Un corte de mangas, manga, claro, evidentemente, sí. sí corte manga. Un corte de mangas. <risa> pues corte de mangas. Un corte de mangas. Y pa para acabar ya con, con todo este jaleo y de alguna situación extraño surrealista Que os haya pasado en alguna gira, algún concierto Aquí trapos <risa> sucios, venga, aquí mojados ¿eh? Podemos hablar de Julio kilómetros, no hay problema ¿no? Hombre, ahora mismo recuerdo una de Subiendo el Pajares en las épocas, en los primeros discos No sé si era el primero, el segundo, el tercero, ¿cuál era? De que iba la furgoneta tan cargada que eso Pues bueno, igual no había mucha pasta y no usamos el peaje Entonces fuimos por el por el pájaros y tuvimos que saltar sobre la marcha 3 o 4, porque si no la furgoneta no llegaba arriba, tío, nos ves todos corriendo, nevando, estaba nevando. Y para llegar arriba, tío, con no sé si furgoneta. De, de, de, de Gómez Oviedo alguna cosa de esas. No, anécdotas en mogollón, pero bueno, que se nos acordemos ahora. Sí, yo tengo una voz guapa. Mira, no, una una es una de mis anécdotas Una de mis anécdotas favoritas Fue cuando cuando le, le enganché Aquí al caballerete No, el cabrón eres tú Que fue, ver, el, fue? el que nos encerró en el ascensor ah, vale. En aquel momento ver, Y hay entrar. cierto hotel de la mancha Que tiene la figura totalmente grabada en la pared De un punky Que estuvo a punto de atravesar una pared de pladur Porque le empujé yo contra ella <risa> <risa> Y no, entra, no entramos por la por la puerta de la habitación De misericordia así. A las 5 de la mañana Alcazar sí. de San Juan Para más Exactamente. Ascensor. el cabronazo este nos, nos, nos, nos agarra así la puerta de ascensor nosotros, estábamos Paul y yo dentro y yo, hostia no podemos salir y tal y de repente me cago con rosa que es el puto punky y en efecto agarramos empezamos a abrir la puerta ya le damos la cresta salimos disparados y yo lo cogí así por la pechera y lo empujé contra la pared nada más así como un poco y de repente me doy cuenta que entra por la pared para adentro y yo ¡trum! y no, no, no pasamos a, a, a la habitación imagínate estar sobando y en, en la escena de yo empujando aquí al muchacho y entra el tronc Yo creí que iba a hablar del pedo que me tiré hace 3 años ¿eh? En Cáceres Bueno, esa es muy gorda ¿eh? o sea, Yo creo que no me un pedo así en escenario Jamás voy a que todavía vas al corral de la cigüeña y Voy Voy a intentar repetirlo mañana, a ver en Cáceres otra vez a ver si me sale ese pero. Pues bueno, esto esto ha sido todo, toda esta gamberrrada dura lo que ha durado y esperamos poder veros otra vez pronto por Extremadura, cuando queráis que estáis invitados al programa, vení allí cuando queráis. Muchas Yo gracias. Sí, señor. Yo nos mirito, claro que sí. Hasta pronto, compañeros. Claro, muchas gracias. Este uniformado es el más cabrón. ¡Es un poli! ¡Un poli! Aquí un día te va a arrestar, pero ya detuvo a muchos más. Es ¡Un poli! ¡Un poli! Es un agente ley que solo sabe putear. Es ¡Un poli! ¡Un poli! Ya no habrá tranquilidad en el patio o en el portal. ¡Aquí viene otra vez! ¡Es un poli! ¡Va trilando! ¡Es un poli! Ben. Sánchez te acaba de ver en una pelea ¡Es un poli! ¡Un poli! Sánchez te sonríe mientras te esposa en suela suelo ¡Es un poli! ¡Un poli! Probarán tu culpabilidad desearás no verte peleado ¡Es un poli! ¡Un poli! ¡Puedes! Gritar o llorar, de nada te servirá, en la suelta acabarás Es un poliagente Sánchez, nunca hagas mareo al que podamos ver Invasión en el terreno por los aficionados Retimen la llamada de Sánchez al cartel Cuando en el más efectivo hay Llegan los refuerzos ¡Es un boli! ¡Un boli! La cabeza le patean En una abrir y cerrar Ha suficiente Hace falta alguien fuerte Y creo que podría ser yo ¡Es un body! Lo que habéis estado escuchando, para los que todavía no os han quedado con la copla, era Agente Sánchez, del nuevo disco de Fede Ratas, Aberraciones, y es una versión de un tema de los Toy Dolls. Y ahora, la nueva sección que os habíamos anunciado, con este temazo sonando de fondo. Se trata de La Casa por el Tejado, de Fito y los las cosas Fittipaldis. Os vengo a hablar durante unos momentos del Nu Metal, Se trata de un género bastante castigado, que en sus inicios no existía tal y como género. y Eso era un calificativo in inventado por la MTV para catalogar a bandas que no cabían en ninguna etiqueta y a los grupos que no les gustaban que los metían en ese saco, por lo impugnar del término de debido a la MTV. Casi siempre los grupos que recibían este calificativo eran grupos muy rítmicos, con letras profundas y algunos toques de rap en la forma de cantar. Y poco a poco muchos grupos comenzaron a tocar de esta manera, adaptando sus estilos propios a este nuevo sonido, nacido ya casi en pleno siglo 21 Y ¿sabéis una cosa? Ese modo de desprecio se ha convertido en una especie de monstruo extraño con vida propia que, que se ha convertido en un género con, con sonido propio y grupo bandera, los propios Korn. El grupo norteamericano comenzó a cambiar bastante tras la marcha de Heath Welch al cantante debido a su conversión al cristianismo, pero ya se notaba que el grupo era distinto a lo que habíamos escuchado antes. Y todos los grupos que chuparon de la teta de cor, por supuesto, han creado este género tan querido como, como odiado. Moraleja, si el enemigo te pone una etiqueta, dale forma y lógica para darle por saco y convierte sus insultos en tu arma. Es que por dentro estoy en ruinas Mi cigarro va quemando el tiempo Tiempo que se convirtió en ceniza Raro, no digo diferente, digo raro Ya no sé si el mundo está al revés O soy yo el que está cabeza abajo El colegio poco me Si es por el maestro, nunca aprendo A coger el cielo con las manos A reír y a llorar lo que te canto A coser mi alma rota A perder el miedo a quedar como un idiota Y a empezar la casa por el tejado A poder dormir cuando tú no estás a mi lado venga, que esto no cabe, de regalito este pepito musical que es Prayer of the Refugee de Rise Against. No confundir con Rage Again de machín Cazurros y mucha atención al bajo porque es brutal. Podríamos ser más clásicos mm, Creo que no Esto que estáis escuchando es Paranoid de Black Sabbath De cuando Ozzy Osbourne todavía molaba Como ha cambiado en las cosas que habéis escuchado era Soy la Ley, otro de los temazos de Fe de Ratas. Algunos dirán que nos estamos poniendo pesados, pero es que son uno de los grupos más fuertes del panorama nacional y como tal necesitan nuestro apoyo, ¿no? La cosa es que queríamos desde aquí agradecer que nos estuvieran aguantando y lo bien que se portaron con nosotros. Y ahora os dejamos con Veganas and Hunger on the Slash's Snake Pit. sí, toca despedirnos, pero no sin antes recordaros que paséis por el blog que Juan Fran ha remodelado y ha quedado la mar de cuco la dirección es www.ondaseléctricas.blogspot.com repito, www.ondaseléctricas.blogspot.com Y ahora sí que nos vamos y os dejamos de la mano de nuevo de Fede Ratas y su querida Clara. Un temazo que no deje diferente a nadie. ¿Qué? ¿Creíais que podíamos pasar sin ella o que no teníamos sentimientos? Y lo dicho, un saludo a todos los componentes de Fede Ratas que se portaron de lujo con nosotros y nos regalaron un conciertazo también de lujo. Muchas gracias y hasta pronto, colegas. Y aunque mamá te explicará por qué no estoy, debes de... Instante de mi vida Con mucha honra Y mucho orgullo Y siempre fiel a mi ideal No fui un cobarde No robé a nadie Luché sin tregua Hasta el final Y he muerto Dando la cara Al enemigo Cien vidas tuviese la cien daría por defender a la república. No creo que el fascismo consiga vencer pero si la malta de los palanquistas pudiera que la razón no ayudes nunca mis asesinos no hay que tener consideración que hoy no la tienen a nosotros en algún momento podrás saber de todas las atrocidades que han cometido